Bergezar Irratia, dígame. Hola, hola. Llamaba para saber cuándo va a comenzar el programa deportivo Ahorrera Betis. Bueno, estamos ultimando detalles para comenzar el próximo lunes 1 de octubre. ¿Y en qué hora les va Como siempre, todos los lunes, pero esta temporada de 9 y media a 11 de la noche en el de FM y podréis escuchar las repeticiones en la web elgusquiplasa.net. ¿Tenéis novedades para esta temporada? Por supuesto, renovarse o morir. Esta temporada tendremos nuevas secciones como el Choco Rojillo, donde realizaremos un análisis de la actualidad deportiva de Osasuna con un periodista profesional y contaremos con la colaboración de una preparadora física y una nutricionista deportiva. Muchas gracias. Ahora sé que para estar informado de toda la actualidad deportiva de Berriozar he de escuchar a la Dabeti, el programa deportivo de Berriozar y Rania, en el dial 100.8 FM o a través de busquipata.net. Gracias a ti por escucharnos. ¿Te acuerdas? Toda la actualidad deportiva en Auregaveti. Surek y no el programa.